Bueno, buenas tardes a ustedes, ¿cómo están y a todos los bien? El audio. jueves a las 5.30 de la mañana partimos de, de la parroquia de San Cayetano y es el que venimos. Nosotros hacemos un, un recorrido todo por tierra, tenemos muy poco de asfalto, ¿no? Es la diferencia para ahí que tenemos eh, con todas las agrupaciones que tienen ahí a la barriga. Y bien, bien, este año eh, regimos gente nueva, somos un total de 12 entre ellos eh, vino un seminalista, eh, más, y bueno, no sé bien, eh, agarramos mucho calor, ¿no es cierto? Eh, ayer tuvimos un, una complicación con uno de los compañeros que se descompuso, eh, a unos tres kilómetros de llegar a Rota Pérez, eh, pero bueno, ya enseguida nos comunicamos con, la, con el hospital ahí de Rota Pérez, y bueno, lo llevaron en ambulancia al hospital, lo atendieron, todo, y después, gracias a Dios, fue un viaje con nosotros, ¿no? Y le había agarrado un golpe de calentón al hombre y, bueno, de eh, forma, ¿eh? Nosotros, vos sabés, eh, nosotros nos llevamos eh, auto de apoyo, nada, ¿no? nosotros simplemente en el mismo porto equipaje nos llevamos nuestros bolsos, con algo de ropa, ¿no es cierto? Y, bueno, es eh, así como hacemos el viaje. El recorrido que hacemos es el mismo recorrido que hacen los gauchos peregrinos, eh la salida que se hace por Sierrachí, ¿cierto? Eh, nosotros salimos de ahí, de la barría, e hicimos coche el jueves en la noche, en, en el Paraje El Trigo. Y después, bueno, el viernes de la mañana a las seis, salimos del trigo y llegamos a Cargole, perdón Y bueno, hoy a la mañana salimos a las 8 de la mañana de Carboni y a la 1 y media de la tarde, por ahí bastante bien, ya estábamos en la página. Tenemos ya un taller de móvil, nosotros le llamamos, ¿no? Una caja chiquita con todas las herramientas que se pueden necesitar eh, ante cualquier cosa que nos pueda pasar, ¿no? Tanto sea eh, cortar una cadena, cortar rayos, lo que sea, eh, tenernos todos siempre es una casa armada, directo, eh, para solamente para el viaje. ¿sí? ¿Y van otros grupos de la Olavarría también en bicicleta? Sí, sí, sí. sí. Eh, este año tengo entendido que eran tres grupos. Eh, salía, el que es el, el que más años que vienen viniendo a Luján, eh, que están a la cabeza eh, Daniel Cuevas Marisa Pozzi, ¿no? que salen de la parroquia San Francisco y así, y había un grupo nuevo de Sierra Balla, Eh, que también salieran, ellos salieran el día de ayer, pero eso lo hacen por ruta, ¿no? Vienen con un colectivo de apoyo, así, distinto a lo que hacemos nosotros. Eh, bueno, Teo, y ahora, una vez en Luján, ¿cuál es la actividad que desarrollan? Bueno, mira, en este momento estamos todos recostados un poco, nosotros porque ya hemos pasado mucho calor, así que ahora, y aparte, hace mucho calor acá en Luján. Así que estábamos un rato acostados todos, y, es? y después, bueno, ya la tarde se empezó a... Andaron un poco acá, nosotros eh, hacíamos una, unas compras, siempre regalos que se hacen. Y en el día de mañana, eh, parte de la, de la parroquia, de la parroquia Centacitano, un colectivo con las familias de nosotros, ¿no? Y gente que, que hemos vendido el pasaje. Y bueno, compartimos en, en un restaurante acá enfrente de la Basílica, compartimos un almuerzo todos juntos. Y después, a las cuatro media de la tarde, eh, la misa que se hace en la Basílica... Y nosotros decimos como que una misa que nos hacen exclusiva nosotros, ¿no?, porque nosotros tenemos la suerte de poderle dejar la imagen de la Virgen que traemos durante todo el recorrido, eh, junto a un cuaderno de intenciones que escribe la gente de la arriba y más toda la gente la gente del recorrido que hacemos, donde hay la foto de Jesús vendida, ¿no? Eh, tenemos la suerte de poderla dejar todo el ser ahí en el altar, así que, bueno, hay una mesa donde nos nombran a nosotros, nosotros... Eh, como peregrinos de la Olavarría, que estamos presentes en esa misa, así que bueno, eh, estamos ahí en la misa y después de la misa pasamos al altar a retirar la misa, nos dan la despedida y bueno, a partir de ahí sí agarramos y nos volvemos todos juntos en colectivo. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que están haciendo esta peregrinación? ¿Cuántos años? Nosotros, eh, ese es el sexto año que salimos de la parroquia de San Cayetano. Siempre somos un número muy reducido, ¿no? Eh, no nunca somos un número muy, muy numeroso. Este año eh, somos 12 y fue el año que más gente trajimos. Normalmente somos 8, 9, nunca somos gran cantidad. Digo que ese recorrido lo conocí conocimos a caballo, cuando yo la hice a caballo. Y te puedo asegurar que eh, la gente en los pueblitos donde pasamos, ¿no es cierto?, eh, es, es impresionante. Eh, ver cómo te entienden, ¿no? se eh, pone a hablar con ellos y vos decís vos no, no, no podés creer que sea tan distinta a lo que uno está acostumbrado ¿no es cierto? a tratar ahí en, en, a la barrida todos los días ¿no es cierto? y es un poco lo que nosotros decimos siempre cuando por ahí si quieren te dicen, si quieren ir con vos uno les explica cómo es y por ahí no lo entienden y después cuando el día que se viene que la hacen con nosotros eh, y empiezan a tratar con esa gente eh, se dan cuenta lo que es ¿no? Eh, nosotros, yo le digo siempre eh, Si tratamos con esa gente y vos llegás recansado, pero es como que el trato de esa gente te da una fuerza terrible para tratar de llegar, ¿no mejor acá a la vacilidad.